del universo infinito del jazz Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine conducido por Claudia Ramos y Daniel González Buenas tardes amigos del su programa semanal Jazz and Wine desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco Amigos eh, esta tarde tenemos a pues un gran músico latino, es Chick Corea, que falleció, el, acaba de fallecer el 9 de febrero de este año, de este mes, y pues eh, vamos a hacer un pequeño homenaje con este programa, dedicándoselo a él, a este gran pianista, gran compositor latino, Chick Corea. Chick Corea empieza a tocar el piano a la edad de, de cuatro años, empieza muy muy joven, fue un Sí, fue un gran músico un gran, digamos un prodigioso del piano ah. sus primeras influencias en el jazz fueron Horace Silver y Bud Powell también fue adquiriendo experiencia tocando con las bandas de Sonny Street de Mogo Santa María y de Willy Bobo con Blue Mitchell con Herbie Mann y Stan Getz. es decir, él hizo una, una carrera entre pues, entre gente grande de, del jazz y eso pues le dio una... una un, vamos a decirlo así, una cancha, un gran, una gran experiencia Para más tarde, el dedicarse a, a hacer su propia música Desarrollar sus propios proyectos musicales Y convertirse en uno de los grandes músicos latinos de jazz Vamos a empezar este programa, amigos Con la primer, el primer tema de gran músico que nos, nos toca esta vez eh, presentarles Que es Chicoa. El primer tema que le vamos a presentar es Armando's Rumba Boom. Bien, amigos, acabamos de escuchar el primer tema de esta tarde de Gran Che Corea, que como ven es un tema con tintes, vamos a decirlo así, latinos, su música el, La Rumba pues viene, decíamos de Cuba, y es por eso que ahora pensamos y lo identificamos como un gran músico que interpretaba eh, el jazz, pero con un sentido, con un sentimiento, una influencia latina. De hecho, él empieza a tocar el piano, como decíamos, a los cuatro años. Y eh, graba, habíamos dicho, con Blue Mitchell, con Herbie Mann y Stan Getz, con Mongo Santa María. Pero él graba su primera, hace su primera grabación como líder ya en 1966. Esa primera grabación se, eh, le hizo en el álbum Tones for John's Bones. Y su álbum eh, en trío para 1968 con Miroslav Beatles y Roy Hines. Que fue eh, Now the Sings, Now His Ops, que se considera uno de los clásicos de, del jazz y sobre todo de la música de eh, Korea. así Korea. te vamos a presentar otro tema más de Che Korea y es desafinado. Bueno eh, amigos, acá vamos a el segundo tema que tenemos para ustedes de Chick Corea, que fue desafinado. Chick Corea, eh, como decíamos, él empieza desde muy pequeño con, a tocar el piano, después ya, después de deambular con, el, con grandes bandas hacia su propia banda, y, y después eh, empieza a hacer, vamos a decir, a, a, a participar... A, apoyar grandes músicos. Entre los grandes músicos que él, él, él, él, él acompañó fue a Sarah Bound con, eh, Ella estuvo pues, respaldada un tiempo con, con Chuck Corea. Y también Chuck eh, Corea también forma parte del grupo de Miles Davis. Y lo hizo pues, en todo con el grupo de Miles Davis para empezar en forma, vamos a decir, a, en forma gradual a Herbie Hancock. Y después permanece, después de permanecer con con Miles Davis durante un periodo muy importante de la banda de de 1968-1970 eh, ya persuadido por Davis comienza a tocar el piano eléctrico y de esa manera pues lo vemos, lo vemos ya que, que, que suena en álbumes como Files de Kilimanjaro ¿verdad? y también In, In a Silent Way, Beaches View y Miles Davis At Bien, pues vamos a escuchar el, el tercer tema de esta tarde que tenemos para ustedes con el gran Chick Corea y es Sky de Sky. Hemos escuchado el tercer tema de Chick Corea que tenemos para ustedes esta tarde que se llama Sky Decíamos pues de que después de haber eh, tocado con Sarah Vaughan, con Mike Davis pues él eh, empieza ya su carrera como a formar su grupo, vamos y eso fue ya en vamos a decirlo ya con cuando Deja de Tocar con, con Davis Entonces empieza a tocar el, el jazz de, de Vanguardia con su grupo Circle, que era un cuarteto formado con Anthony Braxton, David Holland y Barry Atschul. Y lo hizo, de, de, de, lo hizo así hasta finales de 1970, en que de 1971, cuando de nuevo hace un cambio de estilo al, al, a la música electric, eléctrica, al dejar Circle, toma también un breve tiempo para tocar con Stan Getz. Luego forma parte de... Bueno, forma un grupo que se llama Return Forever que finalmente fue un grupo de, de Jazz Fusion con Stanley Clay George Farrell y Ayrton Moreira incluyendo también a Flora Purim en un año más tarde Corea ya junto con, con Clark, con Bill Connors y Lenny White convirtió el, eh, su grupo de RFT en un grupo de que prácticamente eh, pues hacía una fusión energética de, de, del jazz y tras una breve estancia de, del músico Earl Kruggen con ellos para las actuaciones que hizo el guitarrista Aldi Maola que se estudió a Conos en 1974 y finalmente pues aunque la música del grupo tenía una fuerte inspiración rockera porque pues ya se, estaban muy influenciados en ese tiempo por, por la música, pues el rock el, que era prácticamente en grandes momentos del rock ...por aquellos tiempos de los setentas, ...sus improvisaciones empezaron a ser jazzísticas... ...y al estilo de Corea... Le, ...se le podía reconocer... ...incluso entre toda la electrónica... ...por la... ...pues por, por, por la, el estilo... ...su gran eh, armonía que tenía... ...al interpretar... ...sus propias composiciones... ...su, su gran eh, talento se vio... ...ya plasmado... Eh, ...como un gran pianista... ...un extraordinario pianista... ...y gran compositor... Así que pues eh, vamos a presentar ahora amigos un nuevo tema, este tema que les vamos a presentar ahora es uno de los grandes temas de, pues, que se han escuchado en el jazz y es precisamente manteca. Amigos, acabamos de escuchar Manteca uno de los temas que tenemos programados para ustedes de Chick Corea Chick Corea también eh, pues eh, vamos a decirlo que que tenía una una inspiración rockera en el grupo que, que formó en, allá por los años fines de los años 70 él eh, más tarde eh, formó un clásico un, un grupo pues ...que produjo en el piano clásico... ...con una gran variedad de planteamientos y giras eh, a dúo... ...con el bajista Burton y con Hancock... ...y un cuarteto con Marshall Breaker... ...y tríos con los La y Roy Heinz. ...en homenaje a Delonio Smog... ...e incluso algo de música clásica... ...para 1985... ...Corea forma un nuevo grupo... de Electric Band... ...que estuvo integrado por el bajista John Patitucci... ...el guitarrista Scott Henderson y desde luego en su primer disco después fue reemplazado por Han Gambale el saxofonista Eric Margenthal y también el, el baterista David Weck para equilibrar su música años más tarde forma su acústic band con Patituche y Wake y a principios de los noventa. Patituche forma su propio grupo y el personal eh, cambió, pero Corea continuó liderando pues, grupos muy, muy, muy interesantes, muy, muy vamos a decir eh, clásicos en el jazz, incluyendo también el cuarteto, un cuarteto con Patituche y con Bob, con Bob Berg. Bien, vamos a escuchar otra pieza ahora de nuestro amigo invitado de los amigos invitados esta tarde, Chico Rea, que se llama falleció el 9 de febrero eh, de este año vamos a presentar ahora su, su tema Blue Monk Bien amigos, acabamos de escuchar eh, el gran Blue Monk, en el cual eh, Chick Corea, como ustedes acaban de escuchar, nos da una muestra de su gran talento en el piano, de su extraordinaria forma de tocar e interpretar el jazz con su piano. Bien, pues enseguida vamos a presentar otra pieza más con el gran eh, Chick Corea. Pero antes vamos a comentaros un poco más acerca de la carrera de, de Chick Corea. Chick Corea, durante los siglos de 1996 y 1997, jugó parte de un quinteto, un quinteto muy, muy prestigiado, un quinteto estelar en el que estaban Kenny Garrett y Wallace Ronny, y que tocaba versiones actualizadas de composiciones de Bud Powell y Thelonious Monk, a la vez que mantenía también un sexteto llamado Origin, y que, y que incluía al contrabajista Abishai Cohen. Él después colabora con Paco de Lucía, y para, 2200, para 2001, Chick Corea, y crea el Chick Corea New Trio, con el bajista Abishai Cohen y el baterista Jet Belard. Lanzaron el álbum Past, Present and Futures, y el álbum fue pues, de 11 canciones que incluye solo un estándar, que es, es Hitterberg Waltz de Pat Weiler. El resto de las melodías son originales de, de Chick Corea y que Participa en like Minds, like Minds de 1998 con sus antiguos asociados Gary Burton en el albibáforo, Debbie Holland en el bajo, Roy Hines en la batería y Pat Metheny en guitarras. Bien, pues ahora vamos a escuchar otro tema más de Chick Corea y este es otro de los grandes eh, tops, eh, éxitos que tuvo Chick Corea que es Love Castle. Bien, amigos, acabamos de escuchar otro tema más de Chick Corea, que fue Love Castle. Chick Corea, durante la última parte de su carrera, estudió también en la música clásica, en la música clásica contemporánea. y compuso su primer concierto para piano y una adaptación de su pieza insignia España para una orquesta sinfónica completa y la interpreta en 1999 con la London Philharmonic Orchestra Y cinco años después compuso su primer trabajo Ya sin teclados con Stream Quartet No. 1 Y que fue escrito para el Orión Stream Quartet Interpretado por ellos En el Summer Summer Fest de 2004 En Wisconsin Bien, vamos a escuchar a, otra, a otro tema más De Chick Corea Y el tema que vamos a escuchar ahora Es otro de los, los temas Que en la persona me gusta mucho Que es Night Streets <tose> Bien amigos, acabamos de escuchar Nike Streets, uno de los temas que tenemos para ustedes de Chick Corea. Chick Corea eh, decíamos que había eh, formado otros grupos y, que, y, y, y realizó grandes grabaciones y que decíamos que eh, también eh, participó con el organ String Quartet que interpretó para ellos en el que eh, en el Summer, eh, Summer Fest de 2004 en Wisconsin Corea continúa grabando también discos de fusión como The Stars en, en, en el año 2004 y Ultimate Adventure en 2006 en este último gana el premio Grammy al mejor álbum instrumental de jazz y, in, y o individual y en grupo al respecto podemos decirles que eh, Chick Corea ganó 20 premios Grammy lo cual nos da una idea de su gran consistencia en, en su calidad, en su trayectoria musical. 20 premios Grammy es algo bastante, bastante notable. Para 2008, eh, crea su tercera versión, versión de Return to Forever, en el cual participaban Corea, Steiner Track y Lenny White, lo mismo que Al Di Meola. Se reúnen pues, para una gira mundial y eso les da un gran éxito y una gran, eh, vamos a decir, Eh, producción musical. La reunión recibió, pues, críticas también positivas de jazz y publicaciones de com com convencionales, como son las no normales en, en el mundo de, de la música. La mayoría de las grabaciones de, de estudio del grupo fueron realizadas en la, en la compilación de, de red Forever, de Anthology, para coincidir en la gira, y para un DVD que con, eh, de un concierto que fue grabado durante la actuación de, de ellos en el Festival de Jazz de Montreux, Y que fue lanzado en mayo de 2009 y también trabajó en un CD con la colaboración del grupo vocal de Manhattan Transfer. Bien, enseguida vamos a presentar otro tema más de Chick Corea. Este tema que viene ahora es My One and Only Love. Bien amigos, acabamos de escuchar otro tema más de Chick Corea que fue My One Only Love. Chick Corea eh, para, mí, para octubre de 2008, como decíamos, comienza una, una gira mundial que, con, los, con los músicos de John McLaughlin, a quien Chick, eh, Chick Corea había trabajado anteriormente con el, quien había trabajado anteriormente en bandas como... ...la de Miles Davis a finales de los 60... ...y también incluido el grupo que ahora es un clásico de Davis... Beaches View ...junto a Corea también estuvieron McLaughlin ...ahí estaban también el saxofonista Kenny Garrett... ...y el bajista Christian McBride... ...el baterista también Winnie Clau Cataluta... ...que tocó también con la banda de... ...de, de Corea en Europa... ...y en muchas fechas electas en, en América del Norte... Brian Bryan también toca en todas las fechas en Asia y en Australia y la mayoría de las fechas que hizo el grupo en América del Norte. El vasto alcance de la música de Chick Corea se celebra con una retrospectiva en 2011 en el que Corea es invitado al jazz, eh, al Lincoln Center, al orquesta en el Lincoln Center del, del Performing Arts. Un crítico de Nueva York, eh, del, del New York Times, perdón, eh, lo elogia y dice, que, dice de él que el señor Korean fue un magistral músico con los, y, y director y con los demás músicos absorbiendo también de una manera eh, sorprendente el ritmo y alimentando a los solistas que sonaban pues con el grupo y es de esa manera él eh, se da a conocer también como un gran compañero en en, en, en las líneas musicales en las presentaciones de grandes bandas y Korean, Eh, crea una banda que se llamó Che Corea and the Vigil que se presenta en Corea con el bajista Hadrian Fraud con Marcus Gilmore en la batería y también eh, el, con Roy Haines en los saxofones y en la flauta y clarinete bajo el veterano vamos, eh, de, veterano de Orgin de Time garant también con el guitarrista Charles Altura Corea celebra sus 75 años de vida en 2016 tocando con más de 20 grupos y todos grupos diferentes durante un stand de seis semanas en el Blue Note Jazz Club en Greenwich Village, Nueva York. Bien, vamos a presentar otra pieza más y definitivamente pues ya es con la que nos vamos a despedir de este programa. Esta tarde queremos agradecernos pues antes de despedirnos de ustedes a todas las personas que nos escuchan aquí en la en alegría, la, la rueda cartonera en el cual tenemos a la guarita Marilú, tenemos a Nora, tenemos al maestro eh, de la música, bueno, de la música de la de aquí de la compañero de la de la librería, eh, el maestro Beto y, y su esposa Mercedes, se les mandamos un saludo. Y a Sergio Pong, el gran productor y gen y director de toda la actividad artística de, de aquí de la librería Bien, amigos, vamos a terminar, pues, con el, el tema. Eh, si vamos a regresar, ah, también me falta agradecer también a, a nuestra directora artística, la productora de este programa, que es Claudia Ramos, a quien le debemos ahí a ella una una gran guía en lo que respecta a, los, a la programación y a la presentación de los grupos o artistas que vamos presentando semana a semana aquí en su programa de jazz. Bueno, nos despedimos nos esperamos la próxima semana aquí eh, de 6 a 7 por Radio Cartón desde la librería La Rueda Cartoneada de Sergio Frank. Así pues amigos, nos despedimos con eh, la última pieza que tenemos para ustedes que es One to Watch Over Me. in. Nice to see you. <laughs> this is the best part.